Bueno, ya va Ya va, che. Dale, bueno, dale, están... dale, volumen a este programa Y pero es la gente de personalidad que sigue tocando bocina ahí atrás ¿No ves que está embotellado los programas? Jorge, Jesús, Pipi, por favor, está haciendo un atasco en la vía principal de la M690, por favor, corra a Por favor, a ver los programas que quedaron ahí atorando Bueno, no, no, no, no sé dónde aprende a manejar la gente A conducir Ah, tiene la P, no sé si de principiante Sí, hay, hay un principiante ahí que está atorando los programas, se eh, me parece ¡Dale! ¡Metelo de culata! <ríe> ¡Dale! Parecés un perro manejando, che. No, es un caos. Caos del tránsito de programas. Embotellamiento las mañanas de las 6.90, está ahí. La retaguardia también está ahí. Uy, mira no, no, es una locura. Un infierno. ¡Uh, pero mirá hasta dónde llega la fila! ¡Llega Travernal! La 94.7 MHz que retransmite este programa también. Ah, es verdad. Un gran saludo a la gente de Aijuna. Ya iremos a tocar bocina a Bernal también. Pero no solo por Aijuna sale este programa, también está en la retaguardia. La retaguardia.com.ar De nuevo estamos en la 690, igual que la calandria en medio del vendaval. Opera Julio Pardo, conduce Braulio Domínguez y yo sebo un mate virtual. Uy, oh, pero qué rico mande. Que también rema, rimaba con Bernal. ¡Dale! Pero mete la cortina de culata, dale. Divusión. Le hacemos coquilla al parlante, radiodiversidad. Mis hijos están con el pati. Mis hijos están con el pati. es, mis hijos, están con el padre y estamos haciendo una proeza técnica nunca vista en la radiofonía. Así desde aquella primera proeza de los blocos de la stea, cuando Terema Kosuzini se subió a la terraza ante las quejas del consorcio y emitió la ópera Parsifal, asimismo nosotros estamos saliendo por la AM 690K24. Le mandamos un saludo a Julio Pardo, que está ahí haciendo parte de esta de esta hazaña. Sí, un saludo a Julio y también a su otro operador insigne, Sebastián Gómez antelo que ahora está de vacaciones, con destino desconocido. ¿Cómo es eso que se pudo ir de vacaciones? ¿Qué es un viva a la Pepa esto? Este es un viva a la Pepe Mujica, es cierto. Un saludo para Pepe Mujica, entonces. ¿Cómo están los principales accesos al Polo Norte y al Polo Sur, Silio? En este momento, eh, bloqueados por eh, el derrumbe de un inmenso glaciar Los pedazos están haciendo un atasco justo en la entrada del Polo Norte Polo Sur despejado, Braulio Atención, quienes estén conduciendo en el Polo Norte, atascos, igual en media hora actualizamos toda la información sobre el tránsito en los polos. ¿Cómo está el clima, Silvio, en el Polo Norte? No salga, no salga en este momento al Polo Norte... ...ciévese un echarpe, unas galochas... ...y una linda capuchita... ...porque a pesar del cambio climático... ...sigue bajo cero. Muchas gracias, ampliaremos. Hablando de ampliar... Quien estuvo ampliando su terreno, su terruño, es una huerta en la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad Silvio? Aquí en otro esfuerzo de producción hicimos una corresponsalía en el primer encuentro de inter no, bueno, perdón, dije primer encuentro, no, décimo encuentro de Interhuertas es donde se reúnen todas las huertas del capital y del conurbano, a de partir de una jornada de intercambio de semillas, intercambio de saberes y allí conocimos a la huerta de Coglan, que está inaugurando, reinaugurando terreno. ¿Te parece que lo vayamos a escuchar? Pero claro, Tino. ¡Y dale. Pará que es muy difícil hacer esto, ¿eh? Te juro que es complicadísimo, hay que manejar muchos mouse al mismo tiempo y Mi nombre es Soledad, soy vecina de Coglan, vivo en el barrio hace 40 años Me mudé transitoriamente, pero siempre volví a Coglan Y junto a vecinos y vecinas también del barrio que nos conocimos principalmente en un colegio, la escuela pública, está en Tronador y Congreso y algunos otros vecinos y vecinas más que se sumaron, eh, formamos este colectivo de huerta que ahora se está ampliando con la nueva huerta, por suerte. Desde la huerta comunitaria de koland eh, que está ubicada en el barrio de coland en la estación de tren eh, recientemente mudada de, de, de un predio que era que es un predio público se a los scouts donde funcionamos durante un año y muy intensamente durante pandemia y bueno en pasado 8 de diciembre la eh, mudamos la huerta del lado del frente del lado de la biblioteca de Coglan y con otra experiencia porque antes la huerta estaba cerrada y ahora pasamos a estar eh, en el espacio público en las vías de tren al lado de las vías de tren estamos muy contentos y muy contentas de, de, de renovar el 2021 con esta nueva experiencia que nos pone al desnudo con los con las vecinas y los vecinos que se acercan cada día eh, a mostrar solidaridad, a mostrar sorpresa porque ven eh, plantas que nunca habían visto. El otro día se acerca una vecina que solo había visto la berenjena en la barrería. Bueno, cosas que a uno quizás les parecen menores, eh, pero que al, al barrio le dando otro colorido, estamos eh, sumamente entusiasmadas y entusiasmados por, por llevar eh, este proyecto adelante y sumar nuevas voluntades que ahora sí es posible y seguir plantando a lo largo de la estación eh, tomates, berenjena, morrón, tenemos maíces Eh, vamos a hacer un, un plantas medicinales, tenemos aloe, tenemos artemisa, eh, vamos a, a, estamos germinando eh, rúcula, rabanito, una cantidad de, de verduras y frutas, tenemos uchuva, unas semillas que trajeron de Colombia, Las semillas que trajimos de Colombia eh, entre ellas está el lulo, está la granadilla, la uchuva y algunas semillas amazónicas que todavía no experimentamos eh, pero que en breve chimbillo eh, una uva criolla que es de allá que tiene tan cascara dura eh, vamos a estar experimentando. Mm, me faltó sumar Eh, la importancia que le damos en este proceso de enseñanza-aprendizaje um, de los niños y niñas que están permanentemente participando del aprendizaje junto a los adultos y adultas eh, y es un es una clave fundamental de, de esta huerta que me parece que es importante de, de ponerlo en valor por otro lado queríamos eh, remarcar la solidaridad y Que dio en el colectivo interhuertas en el que estamos participando hoy del encuentro en el que estamos participando hoy y que nos ayudaron a movilizar la huerta que estaba en el te scout eh, al lado de enfrente eh, sacando kilos y kilos de tierra trasladando maíces y, y entregando algunas plantas a vecinas en adopción eh, hasta que tengamos este nuevo espacio. ...que va a crecer día a día. Los invitamos a acercarse... ...y si conocen algún vecino... ...a una vecina, que se, que se sume. Gracias. Colectivo Interhuertas, Silvio Este colectivo Interhuertas Nace al color de la proliferación de las huertas Y en la necesidad de comunicarse entre ti Se te y escucha muy entrecortado, eh Uno de sus participantes Ahí me escucha mejor Sí, un poco mejor de los participantes del colectivo Interhuertas el reciclador el colectivo Briganti, Briganti que presentó un proyecto de ley de la mano de la diputada Tilia Segura en legislatura para impulsar el desarrollo de huertas comunitarias agroecológicas en la ciudad Muy bien ¿Y eso qué significa? ¿Ya, ya se votó eso? ¿Qué pasó? lamentablemente por dictamen de mayoría se interpuso otro proyecto que también es de huertas pero está un tanto más alejado del espíritu de las huertas comunitarias que es el proyecto del diputado Roy Cortina Ah, mirá, este Roy Cortina, pícaro Pícaro Roy ¿Y vale eso en la legislatura? ¿Yo presento un proyecto y otro presenta otro proyecto sobre el mismo tema y me gana de mano? Y es que los proyectos primero entran a una comisión que los evalúa y los impulsa y se hace lo que se dice un dictamen de minoría que son los que no los partidos que no, no son los oficialistas. Entonces, y acá ya empiezo a tocar de oído, ¿eh? atención, <risa> las líneas de comunicación están abiertas Estás escuchando, mis hijos están con el padre Tenemos dos líneas de comunicación Porque el, el WhatsApp de la radio se ha roto Me acaba de informar el operador técnico, Julio Pardo Oh, ¿qué le pasó? Todo lo recaudado en este programa Será para comprar un celular para esta radio Sí, por ahora llevamos recaudados menos 860 pesos bien, bien, bien, bien. Así que bueno, vamos a dar nuestros celulares privados El mío es 15-58-45-75-76. No, yo no lo puedo dar por una cuestión de contrato. Perfecto, repito entonces el mío 15-58-45-75-76. con toda la información, nuestro enviado especial en Rusia. ¿Qué está pasando con las vacunas en Rusia? atención Último momento. Gracias, Braulio, realmente aquí desde el aeropuerto de Moscú, viviendo horas emotivas, estamos viendo cómo se están... Cargando las primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V En el marco de un operativo desplegado por el gobierno nacional Para el inicio de la vacunación contra el coronavirus Hace cuatro horas se están cargando las dosis Buenísimo Silvio Dice que él no tuvo la culpa, que fue en realidad un error de los argentinos que recibían la vacuna. Se ha, ha caído el paquete en un estruendo aquí en el aeropuerto. Seguiremos con más novedades. Adelante, Brown. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué La evolución y estado de tu voz tiene Bueno, gracias. na na na Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Talcahuano. Lo de siempre. no bueno, de repente te apareces vos. Mezcla rara de penúltimo Robocop y de primer polizonte en el viaje al pasado. Un casco tortura en la cabeza, las rayas del chaleco pintadas en la piel, dos suelas negras clavadas en los pies y un gas pimienta levantado en cada mano. Te reís. Pero solo vos me ves. ...porque los noticieros me guiñan... ...los patrulleros me dan... ...tres luces celestes... ...y el tanque hidrante de la esquina... ...me tira esa ares... ...vení... ...que así medio mareado y medio llorando... ...me saco el pañuelo para saludarte... ...te regalo una banderita y te digo... ...ya sé que sos inhumano... ...desalmado, despiadado... ...no ves que va el destino perdido... ...por callao... ...que un corso de jubilados... ...sin niños con un vals... ...me baila alrededor... ...bailá, vení, volá... Salgamos a volar, querido mío. Que ahí viene la ilusión super sport. Y loco. Pero la yuta... Que sé yo, provoca campanarios con las balas y al cim nos miramos y cantamos a viva voz querámonos nos piantaos, piantaos, piantaos Abramos los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení, laray, laray, laray, pom, pom, pom, pom, pom. lo que estamos escuchando es una reciente obra publicada con textos de Andrés de michelis 20 voces, 20 textos ¿Quién es Andrés de Michely? Fraudio Domínguez Ah, es alguien a quien siempre molestamos y le pedimos audios y muy gentilmente nos manda este y eh, y sé que vivía en Wilde y además es un escritor. Perfecto, muchas gracias André de Michelis. Tenemos más mensajes de oyentes. Nos mandó un audio Julio Pardo. Ah, Nos lo no manda directamente dice. a la carpeta del Drive, tiene nuestra contraseña. Ah. Eh, somos así, muy fieles con nuestros oyentes, le damos las contraseñas de nuestras cuentas. En un ratito lo vamos a estar eh, pasando. Quería también mandarle un saludo, a hablando de fidelidad, a mi suegro Rubén, que nos está escuchando, tomando sol en este mediodía caluroso en la terraza de su edificio allí de Caballito. Un saludo, Rubén. ¡Ay, Rubén, un oyente muy, muy atento! Después de cada programa nos envía qué estuvo bien, qué estuvo mal... Así es, la devolución al pie del cañón radial, como se dice. Muchas gracias Rubén por tan delicado trabajo sí. que hace de enviarnos cada devolución. Y te contamos también que el proyecto, el, el trabajo de André de Micheli se llama 20 Voces, 20 Textos. Son textos de Andrés de michelis producción y música Leandro Calén, y ahora empezamos a nombrar nombres que... De, hay que nombrar, pero <ríe> el que acabamos de escuchar recién fue leído por Juan Palomino, pero hay un montón ah, de personas. Ah, ¿Eh? ese es conocido. Sí, ese es conocido. Lo... Sí, sí, sí, famoso. Por eso lo pasamos. Porque a mí si hay algo que me encantan son los famosos, Silvio. Le dan como un sabor fuera a lo que pasas Le da como ese, ese plus que identifica un programa y, y dispara su audiencia. Claro, exactamente. Y si querés escuchar los otros 19 textos, están en YouTube. 20 voces, 20 textos. André de Michelis, ahí está, esperándote el, el trabajo. Qué bueno. Ahora cuando termine el programa es lo que voy a hacer porque me gustan mucho los textos de, de Michelis. Acá tengo un librito que él me regaló y otro que también le robé. Así que saludos a André. <risa> Y hablando, ah, ¿cuál le robaste? Y yo cuando manoteo no me fijo bien, fue como hacía el boleo. Muy bien. sabes que hablando de huertas que estábamos hablando, hoy mientras estaba la huerta del Corralón de Floresta, una huerta comunitaria que está ahí en el barrio de Floresta, Comuna 10, entre las calles Gabona, Sanabria, Gualeguaychú y Morón, en esa manzana, Estaba ahí amontonando tierra a los tomates, ¿no? Y entonces pensaba, oh, estos tomates por ahí hay que fertilizarlos porque no da tantos frutos. Ah, muy bien, eso es bueno. Eso eso es eso, lo primero que hay que hacer. Eso es, lo, eso es lo primero que hay que hacer, fertilizar la tierra. Cuando falta algún nutriente, por ejemplo, no sé, fósforo o potasio, se lo agrego. Y listo, y Pero, ahí solucionás el problema. Claro, hasta allá hay un proyecto de ley con esto que entró en la en el Congreso Nacional. Un proyecto de ley para... Eh, ¿Para los tomates de la huerta la... del Corra? Ese es de ciudad, este es de nación. Ah. Este es para aumentar la fertilidad de los suelos. Pero ¿sabes quién no está de acuerdo conmigo? Ni un ápice. No creo, con ¿quién puede no estar de acuerdo con eso si es bueno? un ingeniero agrónomo que ya nos ha visitado muchas veces en este programa, llamado Javier Sousa Casadiño. Buenos días, mi nombre es Javier Sousa Casadiño, quería hacer una reflexión acerca de la ley que bueno va a promover el uso de fertilizantes en Argentina, una ley que está presentada en la Cámara de Diputados de la Nación. Mi perspectiva es que, bueno, de nuevo, el, el gobierno, a través de sus representantes en la Cámara, eh, vuelve a plantear una vez más, y esto ya lo venimos diciendo en el programa, desde un enfoque muy reduccionista, eh, digo, vuelve a plantear un esquema de producción basado en en insumos externos a los predios, insumos externos en este caso fertilizantes, suplementos que solo pueden palear la situación pero no modifican de lleno los agroecosistemas, no van a la causa de los problemas sino que tratan de esconder sus consecuencias. Quiero ser muy claro en esto, que los suelos tengan déficit de calcio y de fósforo y muchas veces de nitrógeno tienen que ver con la base de de producción que no devuelve a través de las rotaciones agrícolas ganaderas, desde las decepciones de los vacunos, lanares o los animales que se utilicen, eh, un esquema que permanentemente extrae los mismos nutrientes, obviamente lo que va produciendo es una reducción fuerte en las características físicas, químicas, biológicas de los suelos. Entonces, eh, querer paliarlo mediante eh, una ley que va a bueno permitir a los productores y productoras reducir de sus impuestos eh, la compra que hagan de fertilizantes, repito, no va al fondo del problema. ¿Mm? Y mi crítica es doble. Por un lado, la aplicación continua de fertilizantes Eh, asocia la agricultura con la actividad petroquímica y en muchos casos tomando el fósforo con la minería eh, esto quiere decir bueno la agricultura toma fases y se hace dependiente de otras actividades y promueve estas actividades y en muchos casos sabemos que estas actividades como la petroquímica y la minería generan estandesas negativas para las comunidades que viven en las cercanías Por otro lado, la alimentación en base a unos pocos nutrientes de las plantas va recreando situaciones muy complejas. Al igual que los seres humanos, las plantas necesitan una alimentación integral, no solamente fósforo o calcio. Es como si usted y yo comiéramos nada más que fideos todos los días. En algún momento se va a demostrar este déficit en nuestro cuerpo y esto le pasa a las plantas cuando uh, se aplican grandes cantidades de nitrógeno. Crecen, crecen, pero no llegan a desarrollarse. Y al crecer tienen una gran cantidad de aminoácidos libres eh, por sus estructuras, en este caso el floema y esto hace que los insectos, los hongos, puedan encontrar el alimento que necesitan. Fíjense, promovemos que las plantas crezcan, no se desarrollen, se estén desequilibradas y sean más fácilmente atacadas por los insectos y por los hongos. Esto lo dice claramente la teoría de la atrofobiosis, de Chausol, francés, y que, bueno, podemos demostrarlo durante muchas maneras y se han llevado a cabo investigaciones aquí en América Latina. Entonces, bueno, promover eh, el uso de fertilizantes químicos, por un lado, no va al fondo. El fondo del problema es que, eh, en ausencia de rotaciones, como monocultivos, los monocultivos no son capaces de... ...de recrear las condiciones de existencia... ...de recrear conexiones que le permitan vivir... ...no son sustentables... ...y no ser sustentables tienen que ser sostenidos... ...por paquetes tecnológicos que vienen de afuera... ¿eh? ...plaguicidas, fertilizantes... ...pero esto es... No, ...no es algo que podamos pensarlo a largo plazo... ...es ¿eh? a corto plazo... ¿eh? ...esto es este lo sostenido no en lo sustentable. Lo sustentable va al sustento, a la alimentación, a recrear condiciones de vida adecuadas justamente para esas plantas. La agroecología, a partir de una nutrición integral de los suelos, a partir del compostaje, el reciclaje, la inclusión de árboles, las rotaciones agrícolas, ganaderas, rotaciones de cereales con oleaginosas que pueden asociarse con bacterias del suelo y fijar, fíjense, incorporar nitrógeno del aire al suelo de manera gratuita, eso sí es ir al fondo del problema, ¿sí? es recrear nutrición integral de los suelos, que haya bacterias capaces de componer la materia orgánica, transformar eso en humus. El humus es fundamental en los suelos porque le da vida. El humus es aquello que retiene el agua, retiene el aire, genera nutrición para las plantas. Sin humus no hay vida. Y sin vida no hay plantas que puedan ser sustentables. Y justamente la humificación se promueve recreando condiciones adecuadas en los predios rotaciones agrícolas ganaderas, rotaciones de cereales y leguminosas. Los fertilizantes no van no van al fondo de eh, el problema, es como sus si ustedes yo viviéramos a suplementos dietarios si no nos Donde hay agua puede haber dengue. Gracias. Bueno, se cortó ahí un poco, pero era el saludo final para cerrar su exposición Javier Souza casadino Muchísimas gracias, que siempre nos envía información relevante. Así es, también la fidelidad de Javier Sousa Casaldiño y su ímpetu para decir la palabra humus, que viene directamente del latín clásico humus, el suelo o la tierra muchas gracias y además ahora de leer los libros de Andrés de Micheli después del programa también voy a leer de qué se trata eso que dijo de la teoría de la trofobiosis Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto LENTI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 Bueno, mando a otro porque también me, me olvidé de saludos para fiesta. Quiero saludarlo, que tenga un feliz año y un feliz comienzo de año. Un abrazo grande. Bueno, mi nombre es Julio de Mataderos. Eh, estoy escuchando el programa. Muy bueno el programa, la verdad, muy bueno. Me encanta el los contenidos que tienen, eh, le mando un fuerte abrazo y sigan así. Muchas gracias, Julio Pardo, ¿eh? el oyente que nos saluda desde Mataderos, que tengas un excelente comienzo de año, a vos también, Julio, para vos y toda la familia. Muchas gracias, Julio, qué coincidencia el nombre del oyente con el de el Operador Técnico. Muchísimas gracias por este mensaje realmente sentido. Hay que jugarle ¿Qué? al Julio entonces, si coinciden los dos nombres. Hay que jugarle, sí. El bueno, el Julio Pardo es el número es en la quiniela, creo que es el 54, ahora lo voy a chequear. <ríe> Muy bien. Bueno, y ya se nos acaba el programa casi porque tenemos otra entrevista para pasar que ya nos va a dejar casi terminando el programa, que se trata Para para para para para para. para. Soy pantino para para para vos me querés decir que tenés otra entrevista Sí, sí, sí, sí. Eso te quiero decir. Ah, bien, bien, bien, bien. Y se y de... trata se trata de la entrevista a José Bravo del barrio Mujica hasta hace poco llamado Villa 31. Adelante, entonces. Él es habitante del sector San Martín, que es la parte de tierras más recientemente tomada. Y esta entrevista la hicimos el martes, por eso habla del festejo que se va a hacer el miércoles 23, que ahora ya ya es pasado, pero bueno, de eso es parte de lo que nos contaba. Estamos comunicados con José Bravo en este momento. Bueno, muchísimas gracias José por tu tiempo. La verdad que lo valoramos mucho, sabemos que llegás de trabajar recansado, que debes tener un montón de ocupaciones, así que te lo agradecemos de todo corazón. ¿Querés comenzar presentándote? Vos sos vecino del barrio Carlos Mujica, hasta hace poco llamado Villa 31. Sí, realmente, hoy en día, más que, como dice, que un delegado, que un amparista de un barrio, me identifico me presento como un vecino más. ¿Sí? Bien, bien. Este, ¿Y qué, qué es la actividad que están organizando para mañana? Mañana 23 de diciembre. Este programa va a salir más tarde. Pero bueno, para contar de qué se trata este festejo que me estabas comentando más temprano. Bueno, te comento que... Siempre, todos los años, en eh, víspera de la Navidad, eh, quien le habla organiza la chocolatada vecinal para todos los niños de acá del sector que componen como el, nuestra manzana. Y para ser más directo, la manzana 118, el alma mater del barrio. Bien. Eh, te comento que el día de mañana se va a llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde esta actividad eh, para compartir con los chicos y darle un ligero homenaje, como ese a la niñez que, que hoy en día alberga en nuestro sector y poder compartir, como dice, una chocolatada con todos ellos, concederle unos premios, unos regalitos, compartir unos bocaditos y a la vez vamos a llevar a cabo una rifa, ¿no? que comprende de una canasta familiar como primer premio, una segunda canasta navideña mediana como segundo premio, un ventilador como tercer premio y un premio sorpresa como cuarto premio. Eso vamos a realizar el día de mañana, eh, como dice, en, en horario de de lo que decimos, ¿no? horario de meri merienda. Muy bien, muy bien, buenísimo. este ¿Y por qué esta fecha? ¿Porque estamos cerca de Navidad? Sí, justamente. A la víspera de la Nochebuena nosotros estilamos en eh, realizarlo como antesala, ¿no? Bien. Como antesala, la Nochebuena llevamos a cabo todos los años. Desde que hemos, como dice, eh, tomado estas tierras que Eh, en este año se cumplen 10 años, una década, como se dice. Eh, el 13 de diciembre hemos cumplido 10 años de haber llevado a cabo la toma de estas tierras en, en nuestro sector. Y qué mejor de poderlo compartirlo con los chicos, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo fueron estos 10 años desde este momento que mencionás de la toma? ¿Qué pasó en este, en todo este tiempo? Mire, eh, sucedieron tantas cosas, pero qué increíble, ¿no?, lo que transcurre el, el tiempo. Eh, parece que, que fue hace poco, sin embargo han transcurrido 10 años. Y durante estos 10 años, eh, como dice, eh, luchamos mucho mediante la vía judicial para que el barrio San Martín, eh, denominada la última toma, pueda, pueda como dice hoy en día, eh, ser integrado al polígono de la vía 3131 bis, hoy denominado Barrio Padre Carlos Mujica. El barrio Barrio Carlos Mujica, la cual hoy en día el sector San Martín es integrado y eh, a la vez ha e incluido eh, de manera legal y formar bajo ley eh, realmente ha conllevado un grado de mayor eh, satisfacción para los vecinos y sobre todo de confianza, ¿no? ya que los rumores que circulaban que el sector San Martín iba a salir, iba a ser desalojado, circulaban las voces, los comentarios, y en verdad eh, la vecindad vivía una incertidumbre. Pero, gracias a la ley 61-29 aprobada el año pasado, eh, ha conllevado que no existe ningún tipo de, de desalojo forzoso en nuestro sector. Y eso motiva que ...la vecindad sí, sí. retome un grado de mayor confianza y tranquilidad. Claro, claro. Hoy, día, hoy Sí, sí. Hoy en día el barrio San Martín, como le digo, mediante la justicia... ...logró logró que el barrio San Martín eh, pueda ser, como dice... Eh, ...cristalizado con sus servicios básicos... Eh, ...con un censo, con un relevamiento poblacional... Eh, ...que cuente con los servicios básicos de agua, desagüe, y luz... ...a la vez existe la limpieza pública, el barrido... ...en el sector por parte de las cooperativas... ...son tres cooperativas que están a cargo en nuestro sector... ...llevando a cabo la limpieza pública y el barrido, ¿no? Y así, como le digo, gracias al despacho de su señoría Elena Liberatori... ...que eh, eh, logramos que el barrio San Martín obtenga mediante el amparo judicial eh, iniciado en el 2013 hoy en día la respuesta fue consolidada ¿no? que el supo acatar este fallo judicial, esta ordenanza como dice del Tribunal Superior y el Barrio San Martín denominado como dice eh, como el, el imparable eh, por la torres, como dice que se ven acá, los vecinos han construido hasta quinto, sexto piso, y eso fue la denominación de, de ser considerado como el imparable San Martín, ¿no? El imparable, ¿Ah, sí? muy bien. Sí. ¿Y cómo se está desarrollando, José, el tema de la urbanización? Sabemos que hay algunos conflictos, algunos reclamaban por un tema relacionado con la electricidad ahora circuló un video de una casa que se inundaba, ¿cómo, cómo lo están viviendo? Eh, en cuanto al, al término de energía eléctrica, le comento, no en el sector San Martín actualmente eh, mantiene, como dice, la instalación domiciliaria aérea, con redes, todo todo el término aéreo. Y en una de las reuniones que sostuvimos en, con en el CGP, eh, manifestamos y pedimos a, a la secretaría del gobierno que que se llevara a cabo la la, la línea de alimentación con redes subterránea y la verdad que eso motivó una, un grado de malestar eh, porque la vecindad ya está cansado de, de tener como ese tendido eléctrico aéreo y queremos que todas las, las redes sean instalaciones subterráneas así nos evitamos de tener como dicen las telarañas que vemos no cuando circulamos por, por todo lo que es nuestro barrio claro, claro. Y, sí, ¿Sí? Y, así que eh, esperemos que que se pronuncie las concesionarias eléctricas tanto de nor como el de sur de acuerdo a, a las vías y normas técnicas que corresponde y Y puedan, como dice, eh, culminar este atendido de red eh, subterráneamente. ¿Y dieron algún es motivo? Este? Perdón, perdón, te, te hago una pregunta sobre esto y ahora te dejo continuar. ¿Dieron algún motivo? de eh, ¿Explicaron por qué no lo estaban haciendo subterráneo? ¿Hay algún motivo por qué están haciendo eso? El, la respuesta que, que, que se pronunciaron entre la secretaría era de que hay sectores donde técnicamente, supuestamente por un informe de Eor eh, aducían de que no eh, no era fact no era factible poder llevarse a cabo el, el tendido subterráneo y que sugerían que se puede hacer de manera aérea pero queremos también el pronunciamiento técnico de parte de sur no como otra concesionaria que, que como dice, tiene voz y voto para pronunciarse. Así que es, en eso se ha quedado, ¿no? que esperar a ver qué sucede. Eh, la semana pasada fue la última reunión que se sostuvo en el CGP con los consejeros, delegados de todo el barrio en general, y fue una reunión informal nomás. Eh, esperemos ahora ya como dice, el próximo mes, llevar a cabo ya las reuniones normales que se estila a hacer y, y ver hasta el laxo de esos días que qué pronunciamiento puede aducir el gobierno de la ciudad. ¿no? Estamos hablando con José Bravo, vecino de la Villa 31, actualmente, Carlos Mujica. Y, y me estabas contando algo más del tema de la urbanización, aparte de esto del tendido eléctrico. Eh... No, lo que quería comentarte era eh, Sobre lo que me preguntaba ¿no? Del, De lo que había suscitado En, la, en, la, en las casas nuevas Era referente a ¿eh? Circuló un video De alguien que llegó a su casa Y estaba inundada Estos días, digamos Que ni siquiera hubo una lluvia fuerte este, No sé si hay algún problema Con las viviendas nuevas O no que ustedes se hayan enterado, tal vez eh, eh, Para... Decirte, en honor a la verdad eh, escuché escuché que se había producido como dice un problema pero más que todo por por problema muy muy muy generalizado acá en el barrio sobre el, los atoros de las redes cloacales y redes pluviales eh, que, técnicamente eh, las obras que han ejecutado acá eh no han contado como dice con las normas que corresponden y hoy en día vemos las consecuencia de, de tener como dice que estar llamando a, a, a los camiones back o camiones atmosféricos para que puedan venir a dar solución ya que los astoros en todo en todo el barrio en general eh, eh, como dice son muy muy persistentes eh, eso es lo que tengo por conocimiento que Que, que las viviendas nuevas también se vienen suscitando eh, problemas eh, en torno a lo que es el tema de atoros, de las red cloacales y redes pluviales. Claro, claro, algo que debería ser mejorado. Sí, sí, sí justamente hemos pedido que, que lleven a cabo una revisión técnica y puedan tratar de, de dar soluciones, más que todo con, con las paredes mejores pendientes, mejores caídas con las con las redes principales que han ejecutado, ¿no? Ya que hoy en día, como dices, tenemos un problema muy, muy serio con, con lo que se refiere a, a lo que es servicio básico comprendido en la red cloacal. Bien, bien. Y lo de de la lo demás de la urbanización, entonces es positivo, digamos, los vecinos están esperando Que llegue la urbanización a esta parte Del barrio Padre Carlos Mujica Sí, realmente Lo que se quiere es que, que se lleve a cabo la Lo que es la denominada Reurbanización eh, Para que pueda culminarse eh, Por ejemplo, hay sectores Que eh, no se han Llevado a cabo El tendido de la red de agua eh, Como dice eh, en, en todo su Componente general, solamente hay partes donde se ha llegado a hacer las conexiones, pero hay sectores que no cuentan con la red nueva, el tendido de la red nueva, ¿no? Y, y eso es lo que amerita que que se pueda cristalizar para para dar solución en lo que es el, el término de, de este servicio elemental como es el agua. Claro, claro. ¿Y para cuándo se supone que terminaría la urbanización? Todo lo que está, como dice, supeditado a A presupuesto no actualmente el gobierno de la ciudad a través de la secretaría de integración urbana a, que representa acá en el, en el barrio eh, aducen de que no hay presupuesto ¿no? así que esperemos de que se contemple y se considere el presupuesto adecuado para que puedan llevarse a cabo la culminación de todas estas obras pendientes que aún faltan culminarse bueno josé muchísimas gracias por tu tiempo La verdad que muy interesante Importante para difundir Lo que nos estás comentando Así que cuando sea necesario Difundir alguna otra cosa Está acá el micrófono disponible No Al contrario Para mí Lo único que me queda es agradecer Como dice a su persona Por, por haber como ese Haberse preocupado en, en tomar muy en cuenta Nuestro barrio y Y quedo, como dice, a, a su disposición en el momento que lo crean, como dice, conveniente. Bueno, muchísimas gracias. Escuchamos el testimonio de José Bravo, vecino de la Villa 31 o barrio Padre Carlos Mujica. Y este interesante que él hacía hincapié, yo le decía la palabra urbanización y él me decía reurbanización. Así es, qué, qué detalles. Eh. Y también mencionó a la jueza, Elena Liberatori, sí. autora de Fallos Notables. Creo que fue es una de las juezas que más resisten a las políticas de Rodríguez Larreta. Ah, Entre mira. Otros fallos, ¿no? Entre otros fallos notables, detuvo la construcción, ¿te acordás de ese plan de incineración de basura? sí que querían volver a quemar la basura, bueno, ahí ella le consulta Vique, porque argumentaba que atentaba contra los derechos de los recolectores urbanos, que yo le sigo diciendo cartoneros, en su trabajo de reciclado. Claro, claro. Hay que hacer un día un recorrido por los fallos notables. Sí. Y otro que llama mucho la atención es que le dio, eh, reconoció la personalidad no humana a una orangutana <risa> ah, llamada que... Sandra. Eso es casi divertido. Sí, pero fue la primera, tuvo amplia re repercusión a nivel internacional, porque fue la primera jueza que reconoció a, a una personalidad no humana con, con derechos. ¿Y eso qué, qué la... por qué? ¿Qué pasaba con esa orangutana? Sandra, espera. Bueno. No lo tenía preparado. Vamos es en... una orangutana que se hizo conocida mundialmente porque un tribunal de Argentina le concedió un habeas corpus y ordenando al zoológico de Buenos Aires, quienes la retenían, que la liberasen. Y ahora Sandra ya no está más porque tampoco está el zoológico, pero la jueza liberatoria y le ordenó al gobierno porteño que garantice las condiciones adecuadas para el hábitat y preserve las habilidades habilidades cognitivas del animal y dispuso el traslado de Sandra al Santuario Center of Great Apes, en el estado de Florida. Muy bien, muchas gracias por toda la información Silvio. Vamos no, con no... un hermoso audio más y después ya nos tenemos que despedir, porque la vida es así, los programas empiezan y terminan. esto es mis hijos están... ¿Qué, qué, acá como a ver para que para que no hablamos de a uno por vez así se nos escucha ¿Cómo? la música nos desliza por el hueco por la puerta de atrás de la m690 para darle proximidad al próximo programa sí así es y ya julio pardo nos va pasando la llave con la soguita nos pasa la soguita para que le devolvamos la llave accidente y le dejamos en la soguita un cheque al portador para cobrar durante la semana muchas gracias nos vemos la semana que viene hasta la que viene en la nueva misión de hijos besaré mucho ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! Como si fuera esta tarde, la última vez, la última vez, la última vez. Pero bésame, <risa> bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. mucho. que tengo miedo perderte, perderte otra vez. ¿Otra vez?